¿Qué onda señor? ¿Cómo anda? Pues bien, güey, ya pinche gente enojada, güey, ya mandé la chingada a mucha gente, güey. Dando en sus celulares. Ah, mandarle a la no gente mames, a sus celulares. De plano, o sea, sí, ya sí, te sí. metiste. Ah, la chingada, güey. ¿Pero qué pedo, güey? ¿Tú qué? ¿La, ¿La carne o qué? No sé, este, la prima y Beto dijeron que a lo mejor venían, pero no no... Ah, no sé es qué wey, está pasando. Pinche Beto. Eh, Ayúdame a bajar el asador nomás, ¿no? Gracias, ah, mamá, güey, Dile pero, el chuy. Bueno. Wey, Juni viene, güey, espérate, pues Él siempre, dijo que siempre, no podía, que siempre ocupado. mi esperanza es que, que llega, güey. Chingado. Ah, cabrón. Otra vez el... No, güey, no, ya, vete ah, es para allá, okay. güey, no, Suelta. ya, ya no, no, no, no vámonos. ya, ya estuvo, es Beto. No, nah, no, <risa> <risa> wey, ahora qué, wey, ahora qué trae este, güey, chingado. Muchachas, muchachas, muchachas. Ah, cabrón. ¿Qué, <risa> <risa> <risa> <risa> Eh, eh, a ver, espérate, espérate. ¿Quién chingados eres? ¿Eres el Beto Real o qué, ¿Qué pasa? No, nah, soy el Real. Y el otro está... En, se acabó la otra temporada. He got ridden off. <risa> ¿Qué traes, güey? Nada, güey. ¿Qué? ¿Por qué estás emocionado? A ver, para empezar dijimos que tempranito, papá. Y luego no, vayamos no, no, a ver... No, Es que vengo de Star Wars Celebration y les tengo una súper ah, exclusiva. No No mames. ¿Andabas allá? Bienvenidos a otro episodio de Quema Madera. Esta vez estamos con Pepe Chaburruco y el regreso triunfal de Beto Millennial, que nos trae un super notición, dice ah, él. Ahora sí ya nos va a hacer caso el güey, va a estar en el celular. Sí, sí, no, no, no. A ver, oh, no, vamos no, no, a ver. Es, es no, tengo... espérate. A ver, Beto. No, espérate, y las redes sociales, ¿y eso te va a valer madre, güey? O sea. Ah, bueno, sí, redes sociales, Por favor, Quema güey. Madera, quema con K, K-E-M-A, espacio madera. Saludos a toda la banda de las perras andinas, saludos al Fer Jauregui, saludos a todos los que nos escuchan. Escuchen los que nos manden mensajes de repente Este, ahorita no tengo la lista Porque mi celular, ahora sí, no tiene batería Pero... Saludos a mi mami ah. Saludos a la mami de Beto Pepe, algún saludo. Que no, te... pues, bueno, la palabra, a los pocos güey. amigos que ya tienes. Sí, y... bueno, a la chicas. se pusieron bravos, güey. Se pusieron bravos, güey. Es... Ahora sí que se pusieron bravos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿no? Como los bravos, bravos, como los bravos, güey. Los que, los que perdemos casas. <risa> Cuatro finales, en <risa> chingada madre. Oye, es que ya que <risa> los en las Águilas que le metieron es, el, el, el aguinito ya por estos son los bravos. No, no. Oye, la cara, no, no. Pues <risa> qué saludos, pues no, güey. Ah, no, sí, este. Eh, ah, bueno, esta Claudiana Eh, ah, la ¿Qué chingada. dijo Claudiana, güey? Ah, que no le gustó este... Marble, güey. Eh? No, eh... no le gustó Marvel. La K, güey, no, no, no tengo... O sea, ahorita te vale más... O sea, llega el pinche Beto y nos desmara todo el ritmo, güey. Sí. O sea, no... ¿Cómo? No quieres que diga la palabra, güey. Yo aquí la tengo, güey. Los saludos después, güey. No, no, sí, sí, a sí. A, sí. Ver, a ver, vamos tala. a ver. Señores y señores, las redes sociales son... Quema madera. Es quema con K. Y este viene el momento... lúcido. este te, es el momento te, te, te, cultural te, te, te, te, te. de Quema Ka. Madera, donde Pepe nos dice la K y una palabra nueva. K de Canjoval. K de Canjoval. Canjoval, güey, con K. Con, con K de Canjoval. Con K de Canjoval, para que no ah? tengan pierde señores y señores, es no bien fácil. Aquí, claro. <risa> Quema es Madera, bien común que todos debemos saber? K de Canjoval. ¿Qué es canjobal. ¿Qué ¿Es, ustedes, es... Los jóvenes lo dicen ahora? ¿Mm? <risa> no, es un dialecto pueblo, a ver, a ver, a ver, a ver cómo chingados que a, es un dialecto maya que se usa principalmente ah, en Guatemala. May, yo ya quiero ir a Cancún. Ah, qué rico. No, pero esto es Guatemala, carnal. Ah, pero bueno. Ahí está, ¿Cade Karina. <risa> ¿Cade Karín? Ah, no, está bien, ya, ya, ya, ya, ya lo. de por... Claudiana también? Claudiana Ah, ¿Eh, se, se puede, con... se podemos escribirlo con... Bueno, podemos escribirlo. Lo podemos escribir, no podemos escribir? Sí. si quiere usted, güey, pero sí. No, sí, saludos, güey, pues, la raza, güey. Este, Oye, también. No, ya me reclamaron, güey, también la raza. Aparte de la, las pedradas, güey, ya también me reclamaron de que, ¿por qué aquel güey sí le manda saludos y a mí no? Así se pone la raza, güey. Hombre, güey, pinche raza. Oh, no. O sea, ya te, ya te piden saludos. Sí, güey, ya me dijeron, oye, güey, ¿y por qué a mí no me manda saludos, güey? Aquel güey sí. O sea, entre amigos en ah, común y yo... ¡Ah, disculpe! Dale. ¡Saludos, Evelyn! Bueno... ¿Ah? Saludos a Evelyn, saludos a... ¿Quién más, compadre? ¡Ay, cabrón! Realista aquí lo Negra, tenía. Aquí tenía la pinche... El... No, aquí tenía el... a nuestro ¿Ya ¿Ya compadre... ¡Ah, qué, qué la madre! A ver, déjame... Vamos. Juan Carlos Godoy también, a Sergio Cárdenas, el chicano también... Oh, Karim Gatas, compadre! Este... acá ¿Karim, Datas? Karim Gatas? Karim, pues, Karim, ¡Karim Gatas! ¡Karim Gatas! Oh, Gatas. Okay. ¡Karim Gatas! Creo que es Gataz. Ah, mira, con K de Karim también, güey. No, ah, eh, él rápidamente, güey, tiene también un podcast, güey, llamado Fly Beach. O sea, Fly de volar, Beach de playa. Ah, disculpen si okay. la pronunciación, ¿verdad? Pero él también sí, nos sigue mucho en redes sociales. Es playa. Playa, sí. Este, eh, escuchen su episodio, eh, digo, su podcast en Spotify. Karim. Saludos, Karim. Muy bien, perfecto. Tu Salud compadre, es compadre de Montano, güey, es paisano. Ah, también sí, es, de, sí, es de, la, de Monterrey. De aquellas benditas tierras. Pero ah, bueno, no, sí. Pues, está bien chingón ¿Ya? el podcast. Ya ya ya, sí. ya, ya perdón, Beto, me te, te, perdón. Terminamos a mandar saludos. Es que no puedes llegar así nada más, güey, sí. no puedes llegar así nada más sin sí. no interrumpir nuestro esquema. Beto, a ver, espérate, tú tienes saludos, güey. más a mi mamá, güey, y mi compadre Carlos que siempre nos <ríe> está escuchando. Yo no ando yo no ando con con con, Perfecto. con... Ah, Carlos es el, es el es el es el es el fan de de, de del regio. es esto, es, esto es, no. Es tu fan, ¿no? No, no, no, me ha dicho que nos escucha. No, que nos escucha. Sí, que la va, pues hasta te pide fotos. No te hagas, güey, hasta fotos te pide, cabrón. nos no, tomamos una foto en un partido, ¿habes Allá en el. ¿Cómo se llama? Es, es que no, el, el Pepe es celoso, es güey, porque no se ha topado nadie. Así, qué bruto la sí, calle wey. de Stalker. Él es que después des, ah, después de que ya no tiene hombre, ahí a la apareciera su Michelle a Jessica Jones extraña que le estén pique Vas a eh, extraña a que le hagan Pikachu Pikachu ah, bueno pues es que sí F sí, sí, pues. FD, señores este <risa> bueno Beto, <risa> qué noticia nos traías cabrón a ver el, el por tu mamá que sale la sorpresa Beto, ya vámonos. es B 15 si usted no es más de B 15 pues me, me importa siga escuchando ocupamos la gente bueno la La exclusiva que les tengo, señores, de Star Wars Celebration Es una noticia que no sé si les vaya a encantar Es una noticia muy importante, es una okay. noticia muy controversial Si nos están escuchando, okay. les recomiendo que vean el tráiler El tráiler, con acento mexicano, el tráiler el ¿Ya viste el tráiler? De, de Star Wars Episodio 9? The Rise of the Skywalker O como dicen los americanos The Rise of Skywalker en, Ay, güey Muchos vimos en el trailers. Ahora sí y no, ahora no nos van así. a reclamar por la pronunciación. No, no, no, no, es que nos hace falta ver Spoiler alert En ah, okay. el trailer a ver. Se ve que al final se ríe El señor y el queridísimo Nuestro Lord y salvador ah. Palpatino, Ay, Palpatino, sí, el emperador de, de la 456. cinco no, no Oye, 4. pero que no estaba Ajá. muerto, güey. Pues mira, supuestamente Darth Maul se cayó por un tubo y está vivo. Este compadre se cayó por un tubo y al parecer después de 30 años está vivo. Así que mira, todo puede pasar. A ver, a ver, a ver, Beto, mm. dos cosas. Adelante. ¿Qué estabas haciendo viendo un, un, un tráiler? porque tú no los ves Millón, y segunda Star mi, Wars oye, o sea, sí. ¿tú, tú odias Star yo, Wars Yo odio o sea, Star Wars Yo era un ¿sí? fanático de Star Wars Yo coleccionaba ah, las figuritas de Star empezar. Wars Yo jugaba con mi Luke Skywalker y mi Darth Vader todas las noches Pero ahorita Ay. Oh, oh, ahorita oh, oh, después de que ver oh, bueno. The Last Jedi Arreglado mi este... fandom Al parecer es categoría R este episodio No señor, ¿No, no señor Ustedes también lo hicieron cuando tenían 10 años iba... Estaba... no. Sí señor Ustedes iban a la bañera, jugaban con sus pinches figuritas Luego se les iba la pinche espadita a luz Por el alrenaje <risas> y le lloraban a su mamá Como 5 días que les comprara las la figuritas otra vez Porque necesitaban la pincha parte ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando con mi sablazo <risas> Ah no, sale, sale. Se agarraban los sablazos, sablazos ahí o Estaba jugando a las espaditas. A ver, bueno, güey. Pues, sí, güey. Sí, sí, regresa este güey, pero... Ay, güey. A mí ese sí se me puso la piel Ah, caray. Oye, no, ya. Estuvo se, mucho acaba el se acaba... La se acaba... el clip, el videoclip. Sale el actor Ian McDermott diciendo... Mira qué bonito trailer oh, La gente se volvió loca. Ya me volví loco. Una cosa increíble. Eh. No, no, no, no. no, no. Te lo, se los juro, se los juro. No estamos muy sorprendidos del regreso de... Este. Te fijas la hipocresía. Pero ¿ves? ese no es el regreso que todos esperábamos. En el tráiler... ¡Ah, Lando, güey! En wey. el tráiler vimos a Rey, a Paul Dameron, al... ¿Cómo se si? llama? Lando, güey, yo sí me esperaba, pinche. Digo, eso no me lo esperaba. ¿Cómo se llama el... ¿Valpatín no, no, o qué? No, no, eh, eh, ah, el, ignórame, güey. No hay pedo, el, me eh, me pedo. ¿Cómo se llama el, el amigo eh, de, de Rey ese, el muchacho? El, el, Finn el, sí, Ándale, ese, menos Finn Este, no quiere decir otra palabra Este, sale Lando Sale Ah, gracias güey, después de decirlo sale, como cinco sale, veces Me hizo este caso, sí, man, Sale C tripio, <risas> Salen todos los cl clásicos personajes Pero mucha gente Ajá. empezó a aplaudir De que, no puedo creerlo Cortaron al Jar, Jar Binks De la nueva trilogía Y yo, señores, están, como estamos completamente equivocados Les puedo decir que les confirmo ¿What? Que, ni a ni me acuerdo cómo se llama Creo que se llama Rose Les confirmo que Rose La actriz asiática que sea El personaje Rose Que todo el mundo dio en la película de Last Jedi Ah chinga neta, pero ese se murió ¿no? Regresa. No señor, la señorita Está de regreso Me mandaron una foto donde ah. sale ella platicando con el personaje del Rey Si quieren los podemos publicar En las redes sociales de madera. Todos los haters de Rose Por favor, Ay, hola. si quieren <risa> Sigan hiriendo. Ge que el personaje está de vuelta Muchos aplaudían que no salen en el trailer. Desafortunadamente, yo incluido, porque a mí no me gustó el personaje. Nada en contra de la actriz, nada en contra de la actriz, como nada en contra del actor que hizo George Binks. A ver, Mira, entonces estás que... comparando a Rose con Georgia Binks, güey. Sí, señor. ¿Neta? Sí, señor. Ah, chingado. Sí. A mí, pues, sí, fíjate que mi el personaje de George Binks no se me hizo horrible. No, no a, mí, a mí Rose a mí, no, no a mí, se me tampoco, hizo malo. Muy... A mí tampoco se me hizo horrible, pero se me hizo necesario. Ah, es que... Es como que la parte cómica... Chistosa, güey. Pues sí. A mí no me molestó Roseway tampoco. No, es que no es que sea mala o algo. Es que simplemente dije, en vez de dedicarle 20 minutos a una escena en el, en el casino, ¿por qué no usaron esos 20 minutos para, hacer, no sé, explicarme quién es Snoke? ¿Qué le pasó a Luke? Porque es un depresivo con y que se la vive chupándole la leche de los alienígenas Porque ah, estoy caramba. hablando como si fuera un padre. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. Muchas y preguntas, muy pocas. Y muy pocas respuestas. No, muy pero, respuesta. ¿te fijas la hipocresía, güey? Pinche... O sea, güey, nos dio una pinche clase, güey. A ver, pero. El no, deja dejen, tú. No, el de que, no, a mí no me gusta que me digan lo que pasa en las películas y el vato ya se en toda la, <risa> la película <aquí. risa> Al que le gusta, al que no le gusta, chingar su madre. Se... Señor y señores, hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos porque todos, sa... todos sabemos que ustedes ven todo. Ustedes ven los trailers. Pues sí, güey, pues sí. O sea, es tu notición. Mira, compadre, es... ahí te va. Mira, por ejemplo, el caso de Avengers. Son tres horas de película. Con dos minutos de un tráiler no me va a perjudicar nada, güey. Güey, a veces los trailers hasta son escenas que al final cortan, ¿no, güey? Exacto. Sí, Hay muchas mira, escenas del tráiler que cortan. Mira, el, el tráiler de Avengers Age of Ultron tiene pasos de la escena final. El trailer de Iron Man 3, si man, no, no me recuerdo, tiene escenas del, del pedazo final. Pero es que se te El trailer de, de Infinity, Infinity War, si le pones atención, tiene escenas del. Ok, final. pero ¿te dicen algo del final? Si eres. No es por ser mamón, señores. No es por ser mamón. Si eres una persona como yo, la digo todo. La pero, todo. ok, a lo que voy es de que. No. O sea, por ejemplo, ¿a poco el, el trailer te dijo quiénes se iban a convertir en polvo o en.? partículas No, sé no, cómo se esa le parte estuvo eso. excelente Exacto, güey El trailer no te, te dice no la eso El no. trailer no te dice eso Hay cosas que el trailer, o sea, tú Beto eres de que O sea, güey, no te pueden decir Que Rey sale con es un que, vestido mira, rojo Porque no mames, ya, ya, ya Ya, <risa> ya vale más <risa> de la película Ya güey, <risa> es que, no identico. chingues, porque trae es un que, chongo señores, en el trailer es que... Y en la en la película Ay. trae una cebollita güey O sea, no mames, es una pendejada Eso, porque está peinada diferente No güey, o sea, te clavas en otras cosas Que no tienen nada que ver con la historia, güey Se llama tomar precaución porque ya me Ay, ha pasado varias veces. A ver, en qué que veo trailers y no pasa nada y veo trailers que, o sea, por ejemplo, el trailer es que, te que, lo que lo más tomas me acuerdo, en serio, güey. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es el trailer de Terminator Genesis. Te enseña Ay, No mames. El, te enseña el plot twist en el Ah, trailer. bueno, pues es que pinche película culera, güey, también, o sea, esa película estuvo mal hecha en general, güey, o sea, desde su guión, güey, sus actuaciones y el trailer también, güey. Tú ves el trailer y te enseña Güey, entonces tú no, sí eres no. de los que... Y ahí vienen más madrazos, ¿eh? Este, tú si sí eres de los de que se pone a analizar minuto por minuto. Que mira, en el, en el segundo número 30 del tráiler aparece esto que se relaciona con el minuto 30 de la película, no sé qué. Si te pones a analizar así, güey. Yo la neta para mí un tráiler nada más de... Que, ah, ya la vi. Y ya, no lo vuelvo a ver, güey. Ya, así como que... Ah, mira qué chida. Y ya, yo no les pongo atención, güey. Tú sí te pones a analizar de que... Mira, el vestido se volteó para la derecha, igual que hace 20 años, que quién sabe qué. Si te pones a hacer eso, Beto... No, me da hueva. Me ¿Entonces? ¿Eh? No, sí Entonces... lo hace inconscientemente, pero ah. lo hace. No, yo no A hace. Es mí, muy a, diferente. A, a hay gente que me dice, oye, apareció esto en el tráiler. Y yo, ¿ah? ah, chinga, ¿en qué momento, güey? <ríe> o sea, no, güey. No, no, es, es que mira, no. Ahí, te va. ahí te va. Es Fíjate. muy diferente cuando... cuando le dije cuando a Beto que, eso... que pusiera, que se pusiera a ver el tráiler de The Avengers, el primero que sacaron, empezó Beto, no, ya vale la madre, ya me arruinaste <ríe> la película y yo... Eh, güey, son tres horas de película ¿Cómo te la arruiné? No, güey, vas a ver Va a salir Captain Marvel, va a irse volando A rescatar a Tony Stark, y lo van a regresar Y lo van a hacer los trajes, que no sé qué Y me, me dijo toda la hipnosis mental de Beto Y así como que, güey Son dos minutos de tráiler. No mames. O sea, Pero, sí, tú solo incluso, echaste a volar la imaginación, la, Una escena, güey. Que una escena dura un minuto, ¿no? Pero si eso llega a pasar, me debes una de y okay. y cine. El detalle es de que echaste tu imaginación a volar. O sea, no te claves tanto. Ese es el pedo, güey. Te claves o sea, tanto que miedo, siempre wey. latino. Esa es mi... Esa es mi maldición. Ah, es como cuando Spider-Man dijo... No quiero ser un superhéroe. Yo no quiero ser un crítico de películas. Pero es ah, mi... Ay, oh, it's my, lo critico. ¡It's my curse! ¡It's my curse! es my curse! es my, my curse! No, no, no, ¿Pero en todas las películas o nada más de superhéroes, güey? No, acá en todas las películas. ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay! Wey. Mira, un, un, un ejemplo... una película que un, ni les... sabes, güey. No, acá... Wey. me acuerdo una vez... Que salió la R y el O3... Like y yo, right? yo, la era ah, de hielo 3. Ahí se dice, o sea, Y unos camaradas fuimos. Creo que era la prepa. Y, y, y en este caso vino mi amigo Carlos, el que nos escucha, que es super mega fan y stalker de, de mi compadre Andrés. No, no, <risa> <risa> no, número uno. Pero no, fuimos a, se a, a ver se película, -t -t y la película. Yo estaba viendo la película y luego le decía a mi compadre, oye, va a pasar esto. en 5 minutos. Nah, y pum, que así. Y va a pasar esto. Nah, y así. Y luego le decía, eh, güey, ¿cuánto apuestas es que al final, güey, va a salir la mamá T-Rex y va a salvar a todos? nada no mames. Que salió. Y luego que de repente salió la mamá T-Rex. O sea, te lo juro, esa película me la pasé que Llegó un punto que me dijeron, eh, Beto, ya cállate, déjanos disfrutar la bicha película. Y yo, no, es divertido adivinar. O sea, al vato no le gusta que le digan qué va a pasar, pero le gusta arruinar películas. Sí, por eso, por eso me está pasando lo que me está pasando. O sea, me está regresando a todo. Yo lo reconozco. Ni y pido perdón. Mm. A ver, qué pinche película que vayan a sacar que el pinche Beto ni sepa nada, güey. Estoy pensando, güey. Sigamos hablando y ahorita... ahorita se no me vayas a arruinar el Rey León, desde ahorita te digo. <risa> Oye, güey. Se muere Mufasa, Beto. Se muere Mufasa, güey. Chingan a su burger. Oye, que, que, que, que por cierto, pinches trailer. No, o, sea, o sea, muy chido, ¿verdad? Pues es que, es que realmente se ve que están recreando escena por escena, güey. O sea, Ay, esa la, es la neta. A mí no me hace así como que mucho ruido. De que Ay, está con él porque está igualito. No, pues yo quiero ver una película nueva. es pues que no una vas a ver nueva, una película pues nueva. Nada más vas a ver pinches animales entre Pero comillas pues reales. diferente. Hazla diferente. Yo, ¿Para qué escena por escena? O eso que me te, da hueva, güey. La, la caricatura y ya. Yo creo que la gente se ofendería, güey, si la cambias. Ay, es que eso se me hace así como que. O sea, se ah. ofendería más el pedo, güey, si. Si, si cambias la pinche película, güey. O sea. Ay, Beto. Me arreglaron mi infancia. ¿Cómo que Mofasa que <risa> se murió diferente? <risa> <risa> ¿Cómo que.? <risa> no, no, no. Nada, güey, que llega que llega a pin... ¿Cómo que nada mató a Mufasa? No, güey? No, no. es... Que nada, güey, que llega a Scar y lo mate con una pistola y tú te mamaste son leones. Ah, la madre, ya se Ándale, es sí. que... o que sea un estampido de pájaros o así con güey. Ah, su pinche O imagínate, güey, sí, sí, sí. que es que pinche Mufasa se muera tipo la Red wedding que va una ahí, a, va ahí una junta de leones, de repente se le echan los, todos los leones encima. Ah, no, ah, no mames. O, o imagínate que en la película Mufasa no se muera. Imagínate, güey, no, pues ya nos cambiaron. Uh, no. Que de repente, güey, oh. pues, se haga un pinche Force Ghost de mamá. <risa> Oye, pero entonces a ustedes no les gusta la, lo que está haciendo Disney, güey, de, de, de, de, de live action movies, güey. Yo lo veo necesario ¿Sí? Mm. Se ven mm -hmm. raras. La de se rara. Rara. La de Ray pues, parece un documental de National Geographic. Entonces... Eh, no, no me gustan esas... Eh, ojo, que no voy a decir gráficas, ¿eh? No me gustan esos efectos visuales. O sea, compadre, Se, se me hacen así... No, no sé, güey. No, no, no me gustan esos efectos bueno. visuales. Por ejemplo, en la del Libro de la Selva... La última, la última que hicieron... Sí, sí, no sí, la sí. de Mogli, la, la del Libro de la Selva. No me gustan ese, ese tipo de efectos visuales. Ay, güey. no Ya te me me hace, ya Te fijas, güey. Hasta como que me veo sí, más sí, con Efectos toda, visuales. Sí, Pero no. La verdad no me gusta no me gusta el estilo que le hacen a, o sea a mí a mí para empezar ni se ven reales y no se ven falsos tampoco eh, te eh, de que, es lo que mmm. te iba a decir o sea a lo mejor tipo aladdin güey que dices bueno pues son humanos güey no bueno menos el pinche genio ¿verdad? pero dices bueno está bien es humano pero ya animales güey o sea el rey león viendo al pinche eh, a un jabalí güey que los jabalíes son feos güey viendo viendo sí. pinche jabalí acá moviendo la colita a este bien, cantando bien, pues bien, y dices ajá bien, fíjate que bien, me hubiera gustado bien, más una ves, bien, una versión Toy Story bien, pero bien hecha o sea, con, con buenos efectos, buenas, buenas... No mames. ¿Sacar live action? Güey, es que para empezar no es live action. Para empezar. Bueno, sí, porque ¿Sigue es, siendo? Pu es puro efecto visual, güey. Exactamente. ¿Sí? O sea, es lo misma chingadera, pero con otro con otro estilo. Será. Pero yo no sé por qué dicen, es que es live action. No, señor. No, ¿Lo es? Reloj sí, pues, no. no es live action. Se parece no, no, no, no. a live action, pero no es. Sí, porque, pues, Exacto. no no no no le pusieron un pinche tigre... Ah, digo, a un tigre, güey, va, que la chingada. A un león acá... Órale, güey, póngase a hablar... No, no. no, no. no. Al mismo tiempo, güey. Al mismo tiempo, güey. Tijeras, son tan cabrones, güey. Hay un video echando por abajo. Yo soy bravo, güey. Yo soy bravo. No, no, no. Era el alcohol, compadre. No, pero alcohol digo, a mí no se me hace live action. Eso no. el libro de la selva todavía se podría caer tantito porque hay un niño ahí y el niño se actuó. Entonces él dices, ok, bueno, lo demás sí, pues es por computadora, pero esto no. Oye, ¿Será que a Disney se le está acabando la imaginación? <ríe> Mira, yo creo que están destinando está muchos recursos a las franquicias de Star Wars y de Marvel. Que pues lo demás es así como que pues dales Ajá. algo, o sea, ya. Pixar también está metiendo cosas, por ejemplo, ya viene Toy Story 4, que ya, ya lo platicamos también. Que es la misma historia sí. que hemos visto, güey, se pierde, se van, a esto y esto. Pixar casi nunca hace secuelas, hasta que ya dijo Disney. Qué ocupamos que nos hagas unas dos más. Que Ahí hay Toy Story ¿no? 1, 2 y 3, compadre. Ay, como no, güey Toy ¿Cuándo? Story Espérate. Espérate. Eh, Antes de que Disney los comprara, la única secuela que, si que hicieron fue la de Toy Story 2. Y ya. La raza la pedía sabiendo. la secuela de Box Live, nunca la hicieron. Wally no tiene secuela. La de secuela, que Wally. Wally tampoco. O sea, nunca hicieron esas escuelas. La neta Wally no, sí, no, creo no. que no tiene secuela. Wally. Pero mira, y Disney, wey. Disney, wey. Vio que con la película de Cars pueden vender muchos juguetes y mucha mercadotecnia. Entonces hicieron dos películas más aparte un spin-off que A ver, se ha güey Ah, neta. Ah, no. se bueno. O sea, pero bueno, le está invirtiendo, bueno, como esas películas. Ahora el streaming que ya, ya, ya hay, no se ha anunciado la fecha, ¿verdad? Nada más había anunciado así como que Eh, del servicio del la Disney. fecha de, de estreno sí, de, de en, Disney que Plus yo sepa, no pero ya dijeron no que lo anuncios, sí. ¿Sale a final a noviembre sale no a, a finales, finales de este finales año, de bueno, año. Sí. dijeron que a finales de este noviembre año se el servicio y el próximo año salen las nuevas series como la de Wanda y Vision, oh, la de Mandalorian, güey, oye que ya la renovaron la y Tony sale, a ver, a ver, a ver. Mandalorian, van a hacer una serie, güey, van a hacer una serie de, de Star Wars así actuada, o sea con personas reales y Ajá. todo el pedo actuada, actuada, live action, sí, Pero, sí, sí, sí. La, va, todo va a ser live action, los aliens van a ser de ¿tú? verdad, sí, tenemos mucha Ajá, experiencia sí, sí, con sí, sí. ese tema nosotros, así que Disney si sí, tienes preguntas sí, sí. aquí estamos nosotros, conocemos de aliens, conocemos Marte, conocemos todo ese pedo, Co naves <risa> espaciales, contrátanos <risa> por wey. favor, ocupamos la lana para comprar muchos, videos. fácil. Oye, güey, pero... No, pues es que entonces viene con madre. O sea, yo al principio dije, ¿para qué me interesa ver Deja ver tú, güey. Creo que el, el precio pero... va a estar barato también. $6.99, vamos. $6.99, güey. Yo, la neta, yo Ajá. sí lo agarro o oh, lo puedes pagar por año Algo que le reclamó Netflix, güey Me caga no poder pagar Netflix por todo un tiempo, güey O sea, HBO lo puedes pagar De que, ah, ahí te va, güey por, por un buen rato, güey eh, Hulu también, güey Y, y este ¿Hulu sí o no? Bueno, no recuerdo muy bien ah. Pero es lo que me reclamaba ah. de Netflix, güey Que no, que a huevo tiene sí, que tío. ser mes por mes Y ahora también Disney dijo que Creo que es 66 dólares y lo sí. compras todo un año y te ahorras o que que dos 90, meses de, o algo así wey. Un mes, algo así Güey, pues está bien, güey. O sea, así sí, güey, así sí y la luego pienso agarrar de güey. todo, güey. Netflix ya subió de presión. Güey, yo siento que ese, ese se está quedando Oye, fuera. Güey. A mí ya me aburre Netflix, güey. Ya ya ya siento de que pues ya no veo, ya no, o sea, ya no veo nada, es que güey. que ya es mucho o sea, relleno. Son de No, deja tú que son demasiadas. demasiadas series. Tú, güey, son como 500 series, pero todas son están buenas. chingonas. Con madre, ahorita no, ya, ya no, no güey. Ya como que, no, ya no. que están quitando sí, películas es que ya todos están haciendo su propio servicio, güey. Te digo. Warner Brothers ¿Eh? se echó para atrás, Disney se echó para atrás. Y luego Disney compró Oye, pues, Fox, te, se echó para atrás. Es más, Disney dijo que cuando se lance el servicio de Disney Plus, van a estar todas las temporadas de los Simpson inmediatamente. Yo me quedé, wow. Pues Hulu las tiene Bueno, ahora con... Güey, ahora hasta pues, Discovery Channel sí. va a hacer su propio servicio de streaming, güey ¡Ah, chinga! No. Sí, güey, dices tú En serio me voy a meter wey, para ver Hulu cómo nos... No importa Porque acuérdate cuando Disney compró Fox Compró los derechos de Hulu que tiene Fox Ahora Disney es, tiene, tiene... ¿Cómo se dice? Tiene las más acciones Tiene creo que 50 Pues ya es dueño ahora, de sí. Discovery Channel y de Nat Geo también Ajá. Oye, ¿y qué vamos like a ver? No. En este episodio veremos a los sí, leones. Por Imagínate. Veamos. O sea... ¡Ta madre, güey! Digo, a mí a veces sí me gusta ver sí. Discovery. No te voy a mentir. Me gusta más History Channel que Discovery, güey. Pero pues a veces es de que un pinche streaming güey, toda una plataforma sí, a mí se para mucho. eso, y no, también o sea, más me de wey. que sus propias series eh, originales y todo ese ah, reto. Qué ciencia y sí, la güey. madre güey, y todo pe... pues Netflix, oye, aguas, ¿eh? aguas porque veo que Netflix en cuanto anunció que fue la semana pasada, güey, este Disney a finales de la semana, güey, su ya que anunció fechas las series que te, ya o sea ya renovaron la segunda temporada, güey, sí. que todavía ni sale, güey, eh, Netflix ya perdió mucho valor en la bolsa de valores, güey, que eso no significa que va a valer madre, pero pues ya, güey. O sea, ya muchos están diciendo, pues es que ya no eres el único, mi rey. Es que ya, sí, ya, ya bueno, si no. pones a las pilas. Es que... Pues es que según ellos lo hicieron, güey. Mira, las... Yo tengo Netflix, este... Pero nada más pago como 2 dólares al mes por el servicio celular que tengo. Porque es parte del contrato. O sea, es de que si agarras una línea con nosotros, te damos Netflix para ti y todos los que están en el plan familiar. Y esa mensualidad es. ¿Y tú pagas más por ser HD o algo así, no? Eh, yo No, justamente pago... no. ¿O por qué pagas diferente? Yo pensé que era completo, yo güey. Pago... El no, no, no. Yo pago 15 dólares por el servicio 4K y para que to toda mi familia lo pueda ver. Bueno, pues yo, yo no lo pago, lo paga mi cuñado. Saludos al cuñado. Saludos, <ríe> saludos. Salud, salud. Este... Ay, uno no sé. Pero no, te digo, a mí la neta ya... Me meto a Netflix y es de que... Puta madre, güey. O sea, no encuentro ya qué ver, güey. O sea, uh -huh. porque películas ya casi no ponen, güey. Ya son muchas películas originales que realmente están de hueva. Y series son tan... Un chingo que me da hueva ponerme a buscar, güey. La neta. Uh -huh. O sea... Y creo, güey, creo se va a escuchar pinche malinchista, creo que va a bajar más su calidad. Primero me emocioné, Ajá. primero me emocioné cuando anunciaron me eh, Netflix Latinoamérica, ¿no? Que un estudio chingonzote en México y la madre, mm. para producir contenido mexicano. Dije, ah, qué chingón, y después me puse a analizar, dije, no, güey, estos van a sacar series a lo pendejo, güey, o sea, nada más por hacer, por hacer, los mismos actores, pues ya en que hasta Mar Chaparro va a tener su, eh, va a interpretar a Pedro Infante, sí. así me la imaginé, dije, ay, van a estar haciendo todo, todo van a estar haciendo por uh, ciertos, los mismos actores refritos, güey, entonces, pues no, güey, la neta siento yo que sí Netflix como que ya está a mí en lo personal ya me da hueva güey pero ahora que Discovery Channel ah o sea es más güey es solamente yo no Ay, sé madre. qué va a ser Discovery y Channel Plus, así, güey bueno. bueno, honestamente o sea pues, ¿qué, qué te puedo ofrecer que digas tú no manches está bien interesante esto pues no güey no. aparte va no. a estar más para ver no sé cómo los tigres se comen a los pingüinos está cabrón Ay, no güey sí exacto güey y es que te digo yo y aquí lo reconozco yo también dije pa qué <risas> Ok, ¿Qué? yo reconozco. <risa> okay. no, no, así déjalos. Tigres pingüinos, cabrón. Ah, no, no, yo ay, lo dije. Ay, yo lo dije, pero así leve, güey. O ay, sea, ay, ay. Yo esto, lo dije leve, güey. Ya, ya, o sea, no, no, no. ya me quitaron la, la, la, la, la inspiración. Ah, no, yo, yo había reconocido, güey. Yo aquí dije, ¿pa' qué chingados Con quiero uh, Disney Plus, güey? Y, pero ya cuando lo presentaron acá... La se, o sea... El Mandalorian, güey... O sea... Wey. Primero que nada... Ni sabe qué chingados le iban a hacer, güey... Y ya cuando lo ya, presentan... Segunda dices, temporada, güey... Todavía ni se estrena Y es en la segunda, güey... O sea, estos vatos... Eh. Saben lo que traen... No vas o sea, a renovar... renovar... Y es que por a porque... renovar... Sí, sí, güey... Sí, sí, o sea... No, y aparte, güey, o sea, nosotros decíamos, güey, ah, no, pues sí, nada más va a ser uh, Disney, Star Wars y ya. No, no, güey. Van a sacar acá, bueno, acá, eso sí me pega en la nostalgia, güey. Chingo de series que producía series uh, Disney en los noventas, güey, ¿Sí? o que ya las compró. O sea, todas esas series, güey, dices, ah, pues es cierto, ahí van a estar, güey. O sea, para esa gente que le gusta la nostalgia, güey, pero no, güey, o sea, ¿qué falta, güey? O sea, pinche, si... un, un, un, un canal de ciencia, una mamada así, no, güey, de que Hoy vamos a ver cómo se ve el hoyo negro. Fíjate, de canales de esos el Smithsonian o no sé cómo se pronuncia honestamente. ¿El Smithsonian. Porque ni ya casi ¿Eh? no lo veo, pero ese es el que sí se me decía que tenía mejor contenido, a menos para mi gusto sí si me gustaba más. Ya ahorita no, ya yo... casi no veo Discovery honestamente. Ya casi no veo Tele de la así de la no. del cable o de la señal así, pues no, no ya no, casi no la veo. Pues pues por eso güey, por eso están sacando Ay. sus propios este streamings güey, sí. Sí, sí, sí. Y Pero tío, pues, seamos también, sinceros, wey. seamos sinceros. Digo, sí, de vez en cuando, de esas de que, bueno, yo tampoco tengo años que no tengo así cable y la chingada, ¿verdad? Pero es el discovery de esas de que le estás cambiando. ¿Cómo no tienes cable, güey? ¿Estás bien, güey? Yo sí tengo, ¿no? tengo cable. intervención o algo? Por favor, Pepe, me preocupa, wey. ¿Estás ¿Todo todo Que este. <risa> Oye, güey, ¿qué decisiones tomaste para terminar imagin... Ve, güey. Ve, güey. Terminé haciendo podcast y sin cable, bailando la chingada madre, güey. Oh, güey, ¿qué, qué, qué malas decisiones he tomado en mi vida. Güey, pero el cable sí se le Es que, güey, por ejemplo, tanto pinche servicio que va a haber ahora, que vas a terminar pagando el cable, güey, no, pues suenas humilde, güey. Lo que pagas en el cable. Y luego en un futuro va a salir una plataforma que va a unir a todas Y otra vez va a ser el nuevo Netflix Eso y... sí, güey, ah. eso sí Oye, Eso sí, pero Pero es que cambia la forma es. y luego Un sí. un comentario rápido También los uh, dueños O sea, los publishers de videojuegos También quieren sacar lo mismo quieren sacar. Ah, su... Google, ¿verdad? Y ya sacaron, ya sacaron serv... no, como Google Xbox, PlayStation, ya tienen servicio ah, no, mamón. Que pagas tanto, tanto al mes Y tienes acceso a tus juegos pero o dejas de pagar o se les acaba los derechos un juego y desaparece y a mí no me gusta eso a mí me gusta ser dueño del disco el bla bla bla bla o sea ya todo el mundo quiere sacar plataforma de suscripción sí luego queda madera va va a querer cobrar cinco dólares también ah, sí no pues no no, no ya no es, no es vamos complicado. a tener Espérate, suscripción también, ¿eh? este vamos a hacer una serie especial de Beto Alien ah, para adultos <ríe> obviamente las aventuras de Beto Alien <ríe> ¿Por qué crees sí. que...? <risas> Ay, güey. Ay, el, el espérame, sol, déjame, sí, me pongo... Sí, sí. Déjame. El podcast de Juanito La aventura es de Alien, del... la aventura del sol. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo es la vida Ay, del sol? Ay, el sol, ¿cómo está sí. No, No, no, no, traemos, pero todo. ¿Por, ¿por, qué, crees que, ¿por qué crees que eh, mandamos saludos o eso? ¿De que, hey, güey, te estoy mandando saludos, te voy sí, a cobrar. Sí, sí, sí, no, no te hagas pendejo, No. Es, es, es parte eh, de la nómina. Pero, es correcto. Güey, lo que decía antes de que fue brutamente interrumpido por el regio, ...es de que tengo mucho oh. sin cable, ¿verdad? Sí. Pero es que Discovery... acá <risa> ah, la huevado! Te es que quiero terminar, mi, <risa> quiero terminar mi comentario, güey. O sea, son de que de esos canales de que pues, le ibas cambiando un pinche sábado acá bien aburrido, güey. Y de repente veías algo Ajá. interesante y le dejabas, güey. Y ya después le cambiabas y ya, güey. Uh -huh. Así ah, para mí eso era Discovery, güey. De estarle cambiando de y que... Pero mira, mira, está una... chido el paisaje que me hace están poco, enseñando. Hace poco me enteré de, de que hay unos glaciares... ...que Blazers. están a punto... Te creas, no te creas. Sí, eh, sí. No, no sé, güey. No. Sí. Unos hielos grandotes, Pepe. Ah, gracias. <ríe> sí, sí, sí. Están en Alaska. Entonces... Según esto, por cuestiones del calentamiento global y todo ese rollo. Fake news. Oh, que la chido. Hay unos glaciares que se están derritiendo que todos sabemos. Ay, pero hay unos glaciares hechos de... O oh, bueno, no están hechos, sino que así se crearon de excremento humano. A ver, a ver, a ver. A ver. O sea, imagínate Ay. un hielote de excremento humano, güey. Ah, güey. Para que veas la intensidad, güey. Para que veas la intensidad Oye, de, cómo, está de cómo sería la, la catástrofe. catástrofe. Ay, güey. No, vámonos, güey. Ay. No, no, Ay. no. no no Hasta mí ya está. Ya me hago. O sea, así de cabrón Imagínate unos glaciares De excremento humano Que están a punto de derretirse Ahora sí que el calentamiento global nos va a... Imagínate, güey, que tú estás así no, pescando. Y ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tienes no cuidado, güey! ¡Un mojodrilo! <risa> ¡Literal! Sí, sí, sí. Oye, pero... ¿Es un, es un mojodrilo? Okay. En Alaska. <risa> un cocodrilo en Alaska, güey. <risa> no, no. Pero es que va a bajar, güey. Va a bajar, güey. No, pero esto ya fue años... Ah, no, esto es ya son años, manji, wey, de que va años a un después. ya son años después, en el año... ...2200, donde los mojodrilos ahora están en el y océano. Chingando Exacto, güey. Ya cuando nos invada la mierda de Alaska, güey. Bueno, wey. pues ahí tengo una nota una nota chida para los chavos de Discovery Channel que van a hacer su propio canal de streaming. <risa> oh, no, Entonces, no, no, güey. No, no, ahí no seas pendejo, También wey. tengo otra nota bien chida, por ejemplo, mm. que si a ti, amigo, te pican los mosquitos, pues con la música de Skrillex, con la música Dubstep... Los aleja, o sea, las vibraciones what, también what, los aleja. Entonces, Discovery, what, what? llámame, tengo un Oye, chingo wey, de ideas, güey. No. ¡Qué agresión. Podemos ¿qué hacer algo agresión, chingón. Compare, no seas pendejo, güey. Mejor ahorita mismo nos vamos a Alaska, güey, empezamos a grabar la mierda. Es más, güey. Es más, nos aventamos <risa> nuestro propio excremento, güey, acá para saber cuál es, güey, y lo vemos acá grabar. Ah, y chingada. A ver, espérate, espérate, a ver, a ver. O sea, ¿quieres ir a defecar a Alaska? Sí, y wey, sí, sea? sí, Ay, ahí para pues que sí. estén en monta. ¿Usted si es de pues es rancho? Ándele, acá... güey, o sea, de chingada. Pues ahora sí que. ¡Vamos a el, tirar la el piedra! El, ¿Qué? En el, el aire, en el aire libre... De Chihuahua... 880, 880, 880. Oye, ¿la prima dónde andan comprando... No sé, ¿no? ¿Chile, chile no, Chilaco? No, no, pero puedo. <risa> <risa> <risa> ¡Ay, muchachos! ¿Cómo están los chavalos? 800 el kilo! Tengo una duda. ¿Qué hacen los mosquitos en el invierno? O sea, se esconden. Invernan, güey? Pues, Navidad, güey. No mames. <risa> <risa> Vacaciones nuevo, de sembrinas, güey. Pues, claro. Comen pavito, güey. La chingada, Se van, el, wey, se van, y al, gracia, se van al... Se van al... Se van al... Southside. No. Qué <risa> Mueren, güey. Me imagino que han de morir, ¿no? ¿O oh, no? No, invernan, güey. ¿Neta, güey? También pinche mosquito a cajetón, güey. O sea eh, todos pues no sé. todos invierno al menos nosotros wey chinga de madre güey! me imagino que tienen muy poca vida porque pues que las las este Pues, se han de congelar se, bueno. las... <risa> se me fue el nombre la la los, las moscas que duran tres cuatro días nada más y ya se mueren bueno los moscas pero... sí no güey, a poco crecen a su tamaño de adulto en cuatro días oye oh, luego voy unas pinches no, no, moscas, que se mueren ¿no? como en cuatro oh, o tres días Fíjate que este es el episodio más cultural que hemos tenido. Hemos hablado tín, un poquito tín, tín, de todo. Tín, fíjate, tín, glaciares tín, llenos de tín, excremento. Tín, tín, tín, tín. <risa> a ver. Oye, no. Déjalo busco. pero es deme que, que es curioso. te fíjate, Vamos fíjate a la ver. regalancia. Hay glaciares en Alaska con cal calentamiento global. Pero por excremento. ¡Oh, qué la chica! Digo, sí, qué contenido sí, con... Es que sí. Oye, no, pero espérame. Por los mosquitos. Lo, los excrementos, ¿qué pedo, güey? ¿Es desechos que llegaron allá o cómo? ¿Ese es el promedio de vida? Pues mira, lo que yo tengo entendido es de que simplemente... Eh... Parte de lo... De la... ¿Cómo se diría? Pues sí, de las alcantarillas. Va a desembocar al río. Típico, ¿eh? Que Oye, y que... que, en que allá allá en Alaska pues, y se ay, hicieron... Ponen, ponen... un tubito y... Ay, que se salga por aquel lado. Y terminaron allá en pues, Alaska. Así está. Uh -huh. Exacto. Bueno, eh, no, eh, Ahí mismo en Alaska. Y son 66 toneladas de excremento humanos congelados. Ahora sí nos van a mandar la mierda. Vea, Te digo que, que vamos a valer madre, güey. Nos, nos va a mandar la mierda todo, güey. Pero hoy oh, es les, les, tengo, les tengo una última ¿Qué? hora acabo o sea busqué en google cuánto dura la, las este, las buscas duran como 40 50 días y luego, y luego me sale people also search for, o sea también lo que buscó la gente y buscó de que todos los insectos y yo mira son todos los insectos de de box life que salen y me salen que duran 10 días 14 días ah, y yo bueno, me quedo pensando sí. es, es pues con razón nunca hicieron la secuela porque ya se murieron todos nomás duraron una semana <risa> ah, entonces, si hacen una secuela pues van a ser eres? los hijos de los sí, hijos ya. de los hijos pero nomás pasas nomás pasa un mes gracias te mueres sí. ya me valiste madre y güey pinche chalzo o sea, pobre, chupa peloto, la, me, me chupas la sangre güey y ya ah, mira, la sangre, un mosquito güey. La sangre. un mosquito que es Hembra dura de 42 a 56 días. Un mosquito macho dura 10 días de vida. Pues Puedes poner esa de Skrillex, como te digo. Pones una canción de Skrillex, así picudota. A ver, a ver, a ver. ¿De qué? Skrillex. ¿No sabes qué es Skrillex? No, güey. Skrillex por, es sino... un DJ que hace música dubstep entonces ¿sí ¿Qué, cuál, ¿Cuál es, es el Dopster? ¿El que bailan los pinches mocosos? No, sí, el, su el Dopster suena como si Unos Transformers estuvieran teniendo relaciones sexuales ¡Ah! su pinche. A, está... A mí me gusta, bueno, no toda Pero es como que, ah, dejo una y coca y lo dejo eh, Usan muchos este... Culposo, sonidos ¿qué pedo? Eh, Pero con baja frecuencia Muy baja frecuencia Que es lo no, que bueno, usó o sea, este Michael Bay ¿Me creerás que nunca he visto las películas de Transformers? Mm. O sea, no has visto ni la de Transformers no. y Ni las de J.R.P. Ya, ya las ¿verdad? tengo Ahí las tengo el servicio, ¿Qué? un servicio muy bueno Ahora, empezamos ahora Ahora empezamos a continuación el segmento de ¿Qué no, ¿qué no ha visto, Pepe? No, ya no Pepe, no, adelante, pues, ¿qué más has visto? Pues, pues, no, güey, pues Vamos a, a plan, ver, digan cosas que todo el mundo ha visto, güey Y que yo, no, pues yo no Transformen, nunca las he visto Las las ah, claro, las he No, o sea, no que aquel compare, güey claro. La primera temporada de Pokémon en 98 La primera temporada no, pues de nunca Pokémon vi. del 98. Ni la primera. No, yo no sé. Ah, Caballeros no, del Zodiaco, no. nunca vi, güey. Este, no, bueno, este, no. Nunca viste Caballeros del Zodiaco. Nunca este... Nunca viste al Sensei, ya, y salvando a la princesa, y... No nunca sé qué vi... ¿Qué es Ay, ¿cuál era? Abuelito, dime tú, cosa más de chingadera. Eh, este... ¿Cuál es esa? Ándale, tampoco vi esa chingadera. Ah, tampoco vi... ¿Cómo Ay, se llama, Heidi? Esto, es muy, chavo, Beto. esto es muy chavo, Tampoco vi X-Men, las caricaturas. Nunca vi caricaturas de X-Men. Yo no... Yo las vi. Esta, yo me acuerdo cuando salió Paraman <risa> en X-Men. Sí, ah. sí, sí. Este, ¿qué más? Pues, no sé, wey. Pues muchas cosas que la gente común ve, ¿verdad? Pues no, güey. No. Está bien, está bien, Beto. Contigo me la voy a dar tranquilo claro, porque no, no mames, güey. Mucha gente se enoja. Me... Ah, Ay, ya, ya, ya, madre. Ahora, ¿qué, qué, qué? qué, ¿Qué es eso, güey? Eh, eh, eh, eh, está... ¡Epale! ¡Márate! ¡Eh! ¡No! ¡Esto No mames, otra vez, güey, otro pinche Beto, <ríe> otra nave espacial Ay, No, ya, güey, ya Ya has choteado, güey, ya. Ya, ya ya no quiero grabar de aquí, güey Vamos, Ya, güey, hay que irnos al patio del Depa, al, al algo, güey, ya Ya, ya, gatito, y, wey, algo, ya son wey. temas recurrentes güey. Ya, güey, que no, que no hay pinche ingenuo En nuestros pinches escritores, o qué pedo ¿Alguien dijo otro de todo?